プリンシペンチピンチピンチピンチピンチピンチ

Sus éxitos, Friday a n in love. Siete y diez, una m e n o s en Canarias. En directo en Kiss FM. ¿eh? Voy haciéndos una consulta muy interesante, ¿eh? porque queremos saber a quién os encantaría ver desnudos y a quién odiaríais ver en porretas. ¿Sueñas con ver a Jennifer Aniston a pelo? ¿Te daría grima ver en pelotas al maestro m u t e n r o s h i

Vámonos hasta b e j a r de la frontera ahí está nuestro amigo alberto pues buenas tardes me llamo alberto hola y os, os escucho desde un pueblecito de cádiz que se llama b e j a r de la frontera muy bien y、mmm, me pondría enfermo ver a la madre de mi novia y me encantaría ver tal y como la trajeron al mundo a scarlet johansson

Un saludo. A ver, entiendo lo de tu suegra, ¿eh? pero seguro que quieres ver cómo la trajeron al mundo a la j o g a n s s o n pringada, chillando y despeinada. <risa> José Antonio desde Córdoba. Pues yo personalmente me gustaría haber visto desnuda a la Salon s t o n O sea, haber sido el Michael Douglas. En ese instinto básico, madre mía. c ó m o se、si、cruza Samuel las piernas. Qué belleza de mujer. Ay, ay, ay, ay. Y otra persona. <risa>

Que jamás me gusta, ya a ver, me lo e n c o n t r a d o de nuevo. s e r í a la Carmen de Mairena. Madre mía, ese labio gordo. Ese cuerpo robusto. Uy, uy, uy, <risa> José Antonio, no digas nunca que un c r u c e de piernas de Carmen de Mairena también te hubiera dejado sin palabras. <risa> Todavía nos queda un rato para estar juntos. Hasta las 8 o las 7 en Canarias. ¡Quédate! Kiss FM. ¡Sacare! Y... ¡Energía! a s a c r e

イ h イノマー。<yeah. S 3>

どうしていいで

We're g o n n And stars, go, g o we're n gonna, go? gonna tonight n a a go, you're where sleep you're singing a song, singing This is the life And you wake up in the morning And you're a puts on hip e Where you're stars gonna go, where you gonna, go? Where you gonna sleep g gonna h Where t you're e s l tonight

Outside, in Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his m a d that r e w And where y o u gonna go, and where y o u gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head fits with t h stars. Where y o u gonna go, where y o u gonna go, and where y o u gonna sleep

Y García. Esto es Kiss. Todo dispuesto. Posición de disparo correcta. Bueno, pues nos metemos de nuevo en nuestra rueda del tiempo. En abril, Estados Unidos lanza el telescopio espacial Hubble mediante el transbordador espacial Discovery. Bueno.

Es una de las máquinas más complejas jamás construidas. El h u b b l e ha realizado más de un millón y medio de observaciones del universo. Y es uno de los instrumentos científicos más productivos de la historia. Ahora ya está jubilado y se dedica a enfocar obras y, y algunos fines de semana salen a jugar a la petanca. También 1990 es el año del estreno de La caza del octubre rojo con el gran. Sin Connery. Todo dispuesto.

Posición de disparo correcta. l a n z a t o r p e d o s listos, listos, capitán. l a n z a t o r p e d o s preparados. Marque este rumbo. ¿Y quiénes eran número uno en nuestro país? g a b i n e t e Cali Gari. s Solo se vive una vez. Y también no eran hombres que.

Voy a pasármelo bien. ¿Y te acuerdas de La Frontera? Tuvieron un éxito que se llamó Nacido para volar. Y nuestra queridísima Luz Casal fue número uno con esta preciosa canción. Y no tengo tan m a

Manuel Raquel, Tan Tan Go, reinaban en nuestro país en el 90 con espaldas mojadas. p e r o nos vamos a, a, a quedar con una canción que quiere decir muchas cosas a la vez, hijos, y me a t r a n c o Nos vamos a quedar con Modestia Aparte, ¿le recuerdas?

エクスティタゾウケフェンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノンウェロノン

俺たちの。

Cada、día entre las cinco y las ocho Una antes en Canarias. Play Kiss en Kiss FM con Ricky García. Esto es Kiss

I'm i o n a stay

ファイルグランアトレクション。

¡Ay,、oh, qué bien nos los hemos pasado esta tarde! Va, y todavía nos queda un ratito aún, ¿eh? Mira, vamos a leeros un mensaje que nos ha llegado desde Instagram de LoveLowCostMJ. Dice: Me encantaría ver a Jennifer López desnuda. Y no me gustaría ver a Frank Sinatra que estará ya para pocos trotes. Vamos a ver, vamos a ver, querida. El gran Sinatra dejó de trotar en 1998. <risa> <risa> Esto <risa> es o primero. Ahora ya lo único que verías son sus malvas.

Grandes y hermosas, eso sí, como su música. Joaquín desde Sevilla. Buenas tardes.、Eh, ¿A quién nos gustaría ver desnudo? Pues yo es que te traigo la cara y la cruz, digamos. A ver. La cara.、Amiga. Salma Hayek o J-Lo. Impresionante. Van a mayores y van a mejores. Pues sí. Y.

La cruz, o en este caso, totalmente lo contrario, ¿Eh? me gustaría ver a Adel. Porque después de la dieta y del peso que ha perdido, me gustaría ver cómo la ha hecho la chiquilla,、pues、para que me eche una mano, m á que n a Y ya de paso, pues, la v e o <risa> Venga, un abrazo. A ver, Joaquín, aparte de un poquito de cortapega, lo habrá hecho como el resto de los mortales, moviendo la cabeza a izquierda y derecha cada vez que se le acerca un tenedor. <risa> ¿Verdad que sí, querido? Si es que no hay más fórmulas, s ¿eh? Cerrar el piquito. <risa>

b u e n o y ahora prepárate porque van tres e x i t a z o s en línea. Sí, va a sonar Shy Guy. Qué divertida la canción de Diana King. Katy Perry con Last Friday Night. Y El amor está en el aire. Love is in the air. Suena ya John Paul Young. Todas las tardes en Kiss. kiss.、Yeah. Play Kiss. Con Ricky García. Ready, set, go. Love is in the air.

Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound And I don't know if I'm being foolish Don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And it's there when I look in your eyes

Love is in the air, in the whisper of the trees Love is in the air, in the thunder of the sea And I don't know if I'm just dreaming Don't know if I feel safe But it's something that I must believe in And it's t h e r e w h e n

my n a m e

フレイキー。

Hold me, hold me, me I'm gonna miss a minute

a l I'm in y name Want y o u r family lover e n w a n t your a be a little bit

A recargar pilas, pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad de la playa San Juan o、oh, del Castillo San Fernando, del Castillo Santa Bárbara, del Auditorio de la Concha de la Explanada. Por supuesto, estamos hablando de Alacán, Alicante. Nuestra amiga Rosa se va a llevar un altavoz fantástico con los amigos de Energy System y los Alicantinos y las Alicantinas. Un beso y un abrazo, 89.2 FM.

Leo c a r r i g a Víctor Álvarez, Jorge Quiroga y quien te habló mi nombre es Ricky García. Te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana.

¿Gardia? Eh, sí, puedo ayudarte en algo. Quiero que colabores. ¿Para quién trabajas? Eh, ¿para Kiss? ¿Kiss FM? Ya, pues no me suena tu voz. Ni、si、me suena tu voz, ni a mí la tuya. ¿Eres el becario? No tienes edad para ser becario. No, no soy el becario. Soy el presentador de Play Kiss. No los distingo. ¿Eh? Todos los programas de Radio Fórmula me suenan igual. Pues este es la bomba. Buen intento, pero no cuela. La Radio Fórmula con personalidad.

Es misión imposible. Las tardes en Kiss tienen un solo protagonista. Tú, de lunes a viernes, de 5 a 8, una hora menos en Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Esto es Kiss.